lo que voy a hacer después? En Macri. Eh, voy, eh, voy... Voy... También voy a ir con mis pinches eh, que se lo voy a clavar en Macri. En Macri se lo voy a clavar. Se voy a clavar y después voy a decir Macri tonto, porque es un tonto. to la retaguardia radio. Saciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, muerto con fragancias de fueros humanos. Es un paraíso. Hola. de la gente patria sin murallas para el pensamiento libre como el viento tragias la nació de ve lo que por su cultura Preguntan los panfletos ¿Dónde están? Insisten los recuerdos ¿Dónde están? Cual grillos del camino ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están de aquí, de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? que la noche hacen latir la luz del fuego están aquí, donde ya no podrá morir están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas Hola, buenas noches empezamos otro programa de Patria Soñada por la retaguardia.com.ar, una radio web de las derechos humanos, tanto de la Argentina como de la región, porque lleva adelante en el programa especial de Oral y Público, que se da a las 10 de la noche los jueves, las mega causas de la Argentina y la región. Estamos con los médicos de Paraguay que están en su tercer día de huelga y este vamos a escuchar tanto audios anteriores como vamos a tratar también de escuchar a un médico que está en línea. Empezamos. se sintió coaccionada, de que se sintió presionada o de que se sintió eh, comprometida con el gobierno para cumplir las órdenes y cubrir o intentar por lo menos de alguna forma paliar o cubrir aquellos consultorios que se han, eh, que han quedado desiertas por parte del 93-94% que se adhirieron y acompañaron libre y voluntariamente la medida de huelga eh, adoptada por el gremio médico. Al mirar el centro es tan importante como el hospital eh, de emergencia, el actual, actual hospital de trauma, emergencias médicas, al mirar el hospital nacional vacío hoy, el hospital San Pablo, el hospital Barrio Obrero, los hospitales regionales Ciudad del Este y Encarnación, por ejemplo, en un 100% de adherencia de los colegas, eh, yo dejo la conclusión de la del grado de acatamiento a cargo de los analistas que son ustedes. ¿verdad? Bueno, eh, ahora desmintieron también que hubo un e intentos de diálogo mediodía, de el mediodía. ¿Por un convocado ustedes qué pasó? Hubo una convocatoria. Hubo una convocatoria. Eh, nosotros eh, pasamos una lista de la gente que iba a entrar a dialogar con el ministro, según nos pidieron. Posteriormente, aparentemente hubo una contraorden, no sabemos de dónde ni de qué instancia, y lastimosamente se suspendió. Eh, nosotros está, estamos, como siempre, dispuestos a dialogar. Eh, sabemos, por otra parte, que eh, según declaraciones del ministro de Salud, él no está dispuesto a dialogar en medio de una medida de fuerza, cuando en realidad en esa instancia se debería seguir seguir las instancias, eh, debería permanecer el canal abierto, era más abierto aún, eh, y sin embargo... Eh, se han encerrado en su, en su política, seguramente. Pero por último, ¿van a seguir insistiendo con un salario digno, una jubilación digna para el médico? Yo creo que no solamente nosotros estamos convencidos de que nos merecemos estas reivindicaciones. Nosotros estamos convencidos de que la población acompaña estas reivindicación El gremio médico es un gremio eh, históricamente postergado, un gremio el gremio médico está olvidado y... ...prácticamente ninguneado por todas las eh, anteriores administraciones y la también la actual. Eh, de estas reivindicaciones el, probablemente el pueblo también es comprensivo, entiende lo que está sucediendo... ...comprende lo que está sucediendo, todo el sacrificio, todo el trabajo que, que conlleva ser un especialista... ...de dar atención de calidad... Eh, ...tiene su costo... Eh, ...debe ser bien remunerado... ...y no más despilfarro en bocaditos de oro... ...en seguros privados eh, para privilegiados... ...en consultorías que nunca concluyen... en ...absolutamente ninguna solución para nada... ...cientos de millones de dólares... Solu ...la solución de nuestra problemática... ...dicen que eh, requiere 100 millones de dólares... de mentira... ...requiere realmente de voluntad... ...y de capacidad de gestión... ...y de administración... ...y evidentemente esta gente improvisada... Eh, y esta gente incapaz que está en el Ministerio no no, no, no no va a poder dar respuesta a estos reclamos. Gracias, muchas gracias. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podes ayudar a identificarlo. Si sos madre,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 de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajawa. Y lo otro que pedíamos es que para tener una jubilación plena, en vez de que sean 40 años de aporte, sean solo 25 años de aporte y así tener a los 65 años, una jubilación digna, jubilación viene de la palabra júbilo se supone que tenemos que poder gozar de, de ese beneficio y no solo eh, cobrar antes de entrar al cajón. Entonces, hay etapas que, que dependen del Ministerio de Salud, hay etapas que tienen que solucionarse a nivel del Parlamento y hay etapas que también dependen del Ministro de Hacienda. Pero... Al fin y al cabo estamos hablando del mismo Estado, del mismo gobierno y nosotros no podemos seguir viviendo in, en la ilegalidad y renunciando a nuestros derechos eh, que están legalmente eh, contemplados en la Constitución, en el Código Laboral, incluso en los derechos humanos, por culpa de que se vienen haciendo históricamente malas cosas y somos un gremio que hace tiempo está olvidado. Nosotros eh, eh, estamos en, eh, entramos en una huelga de tres días pidiendo que se subsanen estos errores y cómo íbamos a subsanar eh, unificando eh, los vínculos a través de una matriz salarial y con eso íbamos tanto a aportar eh, por la totalidad de lo cual estamos ganando lo cual iba a mejorar sustancialmente nuestra jubilación Y iba también eh, a solucionar la ilegalidad de los multirubros. Hay otra ilegalidad también que está ocurriendo que es que tenemos, eh, hay médicos que por 24 horas eh, por una vinculación cobran por ejemplo 5 millones y hay otros que haciendo la misma función en 12 horas co cobran la misma cosa, 5 millones de guaraníes. Eso también es ilegal porque para la Constitución reza que para igual trabajo igual remuneración. Entonces, eh, no con esta matriz salarial, era una manera también de unificar es, eh, las cargas horarias eh, y los pagos, y, y se solucionaba esa inequidad horaria. Hola eh, Miguel, eh, gracias por este espacio, gracias a tu gran audiencia. Eh, y bueno, me gustaría explicarte más o menos eh, en qué consiste lo que hicimos y dónde estamos hoy eh, parados. Eh, el tema viene así, nosotros in, eh, hace tiempo venimos eh, en un estado eh, eh, trabajando que es, constituye una ilegalidad, porque eh, tenemos Tres vínculos por el, eh, con el Estado, de los cuales uno solo generalmente nos nombra. Hay gente que tiene dos vínculos y hay gente que tiene solo una vinculación. El Estado prohíbe las múltiples vinculaciones, salvo los casos de docencia. Eh, esa son la única excepción que permite la ley. Eh, y esa ilegalidad también hace que nosotros, por un solo vínculo, eh, estemos aportando para nuestra jubilación. Por otro lado, eh, la ley dice que tenemos que jubilarnos después de 40 años de aporte. Y en otra ilegalidad que nos hace vivir el Estado, nosotros eh, recién adquirimos estabilidad laboral, o sea, nombramientos de, de, de uno de nuestros contratos, después de estar más o menos 5, 6, 7, algunos llegan hasta llegaron hasta 10 años de antigüedad. ...para recién adquirir el nombramiento y empezar a aportar para la jubilación. ¿Cuándo ocurre eso? Aproximadamente cuando un médico entra a los 35 y 40 años. Entonces, eh, nosotros eh, aportamos eh, por 40 años... ...y tenemos que llegar más o menos a los 75, 80 años para poder jubilarnos plenamente. Y la ley de la función pública dice que nos tenemos que jubilar a los 65 años... Entonces nunca llegamos a tener una jubilación plena, simplemente tenemos una jubilación del 60, 70% eh, por ciento, según la cantidad de aporte y nos jubilamos con un promedio de 1.800.000 uraníes a 2.300.000 uraníes. no puede subsanar nuestro problema eh, porque no hay plata. Y nosotros eh, vemos que realmente eh, se despilfarra realmente dinero en otras carteras del Estado con triples ainaldos, premios por presentismo, eh, seguros, médicos eh, VIP para ciertas carteras. Nosotros los médicos ni siquiera tenemos algún seguro médico eh, eh, cobramos un subsidio por salud solo los que están nombrados de 3000.000 guañees y con eso nos dicen arreglate si te enfermas y nos parece que estamos viviendo total en una total injusticia y abandono del estado eh, eh, hacia nuestro gremio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 y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Tron. e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayoto Pajawa. En cuanto al acatamiento de la huelga, el acatamiento de la huelga fue prácticamente del eh, 90%, para no decir 100%, y el Ministerio de Salud dice que fue del, solo del 7%, pero basta ver las fotos de todas las salas de espera, de los hospitales distritales, del hospital San Pablo, que es un hospital emblemático, del hospital de Itagua, eh, que es otro hospital emblemático, y que están vacías, que no hay pacientes, verdad y de emergencias médicas mismas, eh, y uno, puede hacer un análisis de quién de los dos bandos, por llamarlo así, está mintiendo, porque el ministerio eh, quiere hacer que esto sea una cuestión de bandos, los los buenos y los malos, y quiere hacer creer que nosotros somos un grupo minúsculo de médicos, cuando realmente somos de los 5,000 médicos que hay en el sistema de salud, eh, hemos de estar 4,500 de acuerdo y los 500 restantes, eh... Por estar en la parte administrativa. Hoy puede que eh, no estén de acuerdo, pero en su conciencia saben que es lo que pedimos, es cierto y quieren que se cumplan también. a esos pacientes será total y absolutamente culpa de el ministro de salud y sus asesores eh, eh, lo que pueda acontecer con la salud de, de estos de estos pacientes de esta eh, ciudadanía que ha quedado expuesta a una medicina tirana eh, y muchas veces hasta eh, con poca pericia Eh, en estos días de huelga eh, ellos a una manera eh, eh, reconocen toda la injusticia eh, dice argumentan que no hay dinero pero por otro lado quieren que hacer querer la ciudadanía que esté esta, esta medida de fuerza que hicimos tuvo un bajo impacto y qué hacen para eso eh, mandan a cubrir eh, puestos de especialistas por médicos que están en formación de su especialidad o médicos generales que deberían estar cubriendo además otros huecos y hacen que abandonen sus puestos de trabajo para ir a, cubrir, a cubrirnos a nosotros como un parche provisorio le sirve para hacer un poquito de, de propaganda como que el servicio no se resintió, pero eh, es una mentira que, por la, la cual no van a poder sostener por mucho tiempo porque esos médicos no están capacitados para solu, solucionar muchas cosas que un especialista debería tener. El viernes nosotros tenemos una reunión verdad con el ministro eh, eh, en el parlamento a las 9 de la mañana, nuestros representantes, y vamos a escuchar la nueva propuesta que tenga que hacer el ministerio, ver si ceden a nuestras peticiones. Esas decisiones que eh, o ese ofrecimiento que ellos hagan a las 9 de la noche, eh, a las 7 de la tarde, noche vamos a tener una reunión, una asamblea en el Círculo Paraguayo de Médicos y ahí vamos a, a ver si lo que proponen nos satisface o eh, reiniciamos una medida de fuerza, pero con de, de más tiempo y con mayor vigor.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 General Porque era mucho poeta Para ver morir Su pueblo Y sobrevivir Al hecho De mi sin compañero Que me muere en garganta, Y yo sé que Pagas luego no servirán Las guitarras Y no han cambiado nada Siguen matando cristianos Por defender una cruz En el pecho Cruz Gamal Toma tus manos Toma tus dedos De las luz te vuelve la gaya Cántale Víctor Cántale el pulmón que se alzan la llamará Disparar, disparar, chilenos disparar, disparar, disparar, disparar Por América, disparar Toma tus manos, toma tus dedos las devuelven la galla Cántale, Víctor, cántale al pueblo que se alzan la llamará Disparar se alza l'any See you. de Puebla Unida Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Tan rompía las alpargatas otra vez otra vez patan el suelo otra vez otra vez otra vez eje, eje, otra vez eje, eje, otra vez eje, eje, otra vez, eje, eje, otra, vez. Eje, eje, otra vez el hijo de mi comadre otra vez otra vez se lo llevan para el fuerte otra vez y el hijuela la muera, sienta fue pan y llora otra vez otra vez eje, eje. otra vez eje, eje. otra vez otra vez otra vez se acercan las elecciones otra vez otra vez si gana la misma gente Estamos jodidos otra vez, otra vez Otra vez, jeje, eh, eh, jeje, eh, otra vez eh, eh, eh, Otra vez, jeje, eh, eh, jeje, eh, otra vez eh, eh, eh, Otra vez Empezó el peru en Caracas Otra vez, otra vez Que mata la policía a los estudiantes otra vez otra vez otra vez eh eh otra vez ejé, ejé, otra vez ejé, ejé, otra vez ejé, ejé, otra vez des te mole la mina que se le ¡Sí! Que los hombres se unan y no vamos para la lucha, lo mismo que Bolívar va ser libre otra vez, otra vez. De una vez, eh, eh, otra vez, eje, eje. otra vez, eje, eje. otra vez, eje, eje. Otra vez. Eje, eje. de una vez.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 amores con un beso muy su amores, con un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 Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Nada se puede lograr si no hay revolución res el rico, reza el amo y te maltratan al peón Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón No no a ser falta amb les coses per la pas. No no No vas, arrasar, vas falta amb les coses per la pas No no No vas, arrasar, vas falta amb cas coses per aconseguir-ne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 los hace falta muchas cosas para conseguir nada. No, no, no no, no, no Hola, estamos terminando ya y no quiero dejar pasar este tiempo de que tanto en el Paraguay, en el norte del Paraguay, en Concepción 1.300 familias. Hola. Hola.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 de ataduras nativas o extrañas guardando en la entraña su prenda futura patria que no tenga hijos desgraciados niamos insaciados que usurpan sus bienes o los soberanos Sole Siento libre como el viento sin miedo a metrallas. la nación no ve lo que por su culto